Españoles. El cuento de la lechera Guita era una joven que vivía en una aldea con su abuela Guita era una lechera que tenía dos vacas Solía ordeñar las vacas todos los días Y llevaba el cántaro de leche en la cabeza a una ciudad cercana Después de vender la leche de todo el día, solía regresar a casa por la tarde Guita cuidaba sus vacas Las alimentaba bien y las mantenía muy limpias Su abuela la quería mucho Pero Guita era una soñadora Solía soñar con hacerse cada vez más rica Sus sueños siempre metían a Guita en problemas Guita, las vacas están fuera de la cuadra ¡Se perderán! ¿Por qué no estás pendiente de ellas? ¡Ah! Oh, lo siento, abuela, estaba soñando... Pensando. ¡Oh! Ya sé en qué estabas pensando Siempre soñando en hacerte rica Tienes que trabajar para conseguirlo Soñando no te vas a hacer rica Esas ensoñaciones te costarán muy caro algún día Pero Guita no la escuchaba Nunca dejaba de soñar despierta Un día, cuando Gita estaba a punto de salir de casa a vender la leche Su abuela la llamó a la cocina Escucha pequeña, hoy no tienes que ir al mercado a vender la leche ¿Por qué abuela? Hay una gran ceremonia anuncial en nuestra aldea vecina mañana La alcaldesa de la aldea celebra la boda de su hija Toda la gente importante de las aldeas cercanas asistirá a la ceremonia ¿Has entendido? ¿Una boda? Debe de ser un gran acontecimiento Toda la gente rica estará allí ¿Pero por qué no deberíamos vender la leche? ¿Se enfadará la alcaldesa? ¡No! Mi inocente pequeña La alcaldesa de la aldea... Quiere que su cocinero le prepare toda clase de dulces deliciosos Me ha pedido personalmente que le mande un gran cántaro de leche fresca para su elaboración Me ha prometido pagarnos el doble de lo que ganamos un día en el mercado Es una gran oportunidad para ganar más dinero y respeto en las aldeas cercanas ¿El doble de dinero? ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Puedo ir a la boda mañana, por favor! Me encargaré de que todos sepan que los dulces fueron elaborados con la leche que le vendimos a la alcaldesa de la aldea. Y la alcaldesa me presentará a sus invitados. ¡Oh! Llevaré mi mejor ropa y caminaré orgullosa. ¡Trabajamos tanto! ¡Deben respetarnos! ¡Todos conocerán mi nombre! ¡Oh! No construyas castillos en el aire Nuestra leche aún no ha llegado al pueblo El cocinero aún no ha olido la leche Y tú ya estás soñando con qué ricos habrán los dulces ¡Ay! ¿Qué hago contigo? Lo siento, abuela Llevaré la leche a la aldea Toma Lleva esto Recuerda, no debe caer ni una sola gota de leche en el suelo Es toda la leche que tenemos para hoy Y no hagas paradas innecesarias Le he dado mi palabra a la alcaldesa de la aldea Y si la leche no llega a tiempo Me olvidaré del dinero Y tampoco podremos asistir a la boda Sería una vergüenza presentarse tras romper una promesa No te preocupes, abuela Cuidaré de este cántaro y de la leche Ya verás, en poco tiempo seremos las más ricas Y la alcaldesa solo nos comprará la leche a nosotras ¡Ay! No lo olvides, Gita. Vale, vale, no construiré castillos en el aire Adiós, abuela Ten cuidado El camino al pueblo estaba lleno de piedrecillas Aguita le encantaba el olor de las flores y de las vallas frescas Pero odiaba caminar ¡Mmm! ¡Qué camino más bonito! ¡Ah! Pero estas pequeñas piedras me lastiman los pies No importa, pronto construiré una casa en la ciudad Y así no tendré que caminar tanto Seré rica Y los ricos no caminan ¡Mmm! -hmm. Gita caminó y caminó tarareando su canción favorita ¡Oh! ¡Cómo pesa este cántaro! No importa, me compraré un carro tirado por bueyes Y así el trabajo duro lo harán los bueyes Y yo solo descansaré, eso es lo que hacen los ricos ¿Eh? Gita caminó y caminó, estaba llegando al pueblo Solo unos cuantos kilómetros más para hacerme rica! Oh, ¿En qué me gastaré el dinero extra que ganaré hoy? Hmm, ¿Debería comprar más vacas? No. Tendría que ordeñarlas cada día e ir a vender la leche al mercado. ¡Demasiado trabajo! ¿Puedo comprar gallinas? ¡Sí! Con el dinero extra compraré muchas gallinas. Hmm, ¿Dónde guardaría tantas gallinas? Tendría que construir un pequeño gallinero. ¿Y cómo lo haría sola? Hmm. Mañana en la boda le pediré a la alcaldesa de la aldea que me ayude a construir un pequeño gallinero. Al fin y al cabo, usará la leche de mis vacas. Debe de tener muchos sirvientes. Guardaré todas las gallinas en el gallinero. Las gallinas me darán muchos huevos. De los huevos saldrán pollitos y tendré más gallinas Venderé esas gallinas muy caras Ganaré mucho dinero con esas gallinas Con eso compraré un carro tirado por bueyes Llenaré el carro de huevos de gallinas y de leche e iré al mercado a venderlos Ganaré mucho dinero y tendré criados y criadas Y me convertiré en una señora muy importante Mucho más importante que la mismísima alcaldesa Muchos hombres ricos querrán pedir mi mano en matrimonio, pero les diré no. Mientras Gita soñaba con decirles no a los hombres, movió muy fuerte la cabeza y el cántaro de leche que llevaba sobre ella cayó al suelo con un gran estruendo. El cántaro se rompió en pedazos y la leche se derramó por todo el suelo. Gita se sentó y se echó a llorar Todos sus sueños, sus gallinas, huevos y carro de bueyes Se habían ahora desvanecido como la leche ah, ¡No! Ahora no puedo ir al pueblo No tengo leche que vender Y tampoco puedo ir mañana a la boda ¿Qué le diré a la abuela? Gita solo podía oír una voz la voz de su abuela no construyas castillos en el aire